parece que el mensaje fue un mensaje eh, eh, hubo varios mensajes, me parece, pero bueno, en lo en lo que en lo que hace a, a lo que tuvo más relevancia por la trascendencia periodística eh, me parece que es un mensaje de autoridad eh, de un poco eh, poner eh, pegar un golpecito en la mesa y decir, bueno, acá la que la que conduce soy yo. Este, me parece que la compañera presidente, eso es lo que fundamentalmente está diciendo y después en segundo lugar me parece a mí que lo que se está acá eh, eh, viendo como decía ayer, lo escuchaba el compañero Hugo Yasky, coincido mucho con lo que él dijo es que en realidad bueno eh, el sindicalismo eh, en general, sin, sin personalizar en Moyano eh, persona por otro lado la que yo Eh, particularmente respecto este debería comenzar a, a, a revisar sus prácticas políticas, es decir, el sindicalismo, como dijo la presidenta, si eh, actúa en política este mirando solo su interés sectorial termina siendo una corporación de interés y a mí me parece que acá una de las de las deudas que tiene la democracia argentina y que nos compete a todos, no no es ni al gobierno, ni a los sindicalistas, sino a, a la sociedad en sí, porque sería cada uno de los afiliados a los sindicatos los que, los que tienen que tomar una participación activa, eh, es la democratización de las entidades sindicales en, en, en líneas generales. este Lo que decía también, eh, bueno, en cuanto a, a, a que ya realmente este nosotros estamos un poco cansados de que cuando se están discutiendo cuestiones que no hacen, ni, ni, no son ni de vida o muerte, ni mucho menos, este, se, se interrumpan servicios esenciales, se en caos, sobre todo en la capital federal, que es un núcleo tan conflictivo en cuanto a circulación de personas, y no se tomen medidas alternativas de, de, de consenso o medidas de fuerza alternativas a las que generan este tipo de situaciones, no como el caso de la aerolínea, como el caso de de los otros, bien, que tantos otros que nosotros vemos en este caso nuestro por los medios o quienes viajamos como yo lo vemos a diario. Uh -huh, uh -huh.